la luz de sus medallas se llamaba aquella obra <ríe> la señora ¿cuál era? ¿muchas medallas? Eh, no sé cuántas que habrás ganado Anita ah, muchísimas te plástico, en la escuela <ríe> eh, vamos a, a escuchar hoy a un joven que tiene una profesión extraña para la Argentina a pesar de que la palabra es muy común es geógrafo y hace un rato hablando con el doctor Andrés Barsky doctor en geografía experto en agricultura periurbana y en otras agriculturas raras de la provincia de Buenos Aires como por ejemplo en la papa y en la batata le preguntaba cuántos geógrafos hay en la Argentina y me dijo no llegan a mil no es increíble una materia que estudiamos desde el secundario desde la primaria secundario sin embargo Andrés, ¿Andrés estás ahí no. hola hola ah hola Andrés cómo estás Andrés es docente en las universidades de General Sarmiento NUCI 3 de febrero, es doctor por la Universidad de Barcelona, y viene dedicándose a estas cosas que consumimos todos los días, pero que para poder pensarlas y mirarlas hacia el futuro, parece que se necesita de especialistas que piensen en ellas, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué decimos de esto, la llamada agricultura periurbana y el futuro? Bueno, Ana, el tema es muy complejo, tiene diversas cuestiones involucradas, porque la cuestión de fondo tiene que ver con que hoy en día, en, en, no solo en la región metropolitana de Buenos Aires, sino en muchas ciudades del mundo, te diría que incluso en los países más desarrollados... El avance no planificado y no controlado de la ciudad sobre los cinturones productivos es un problema de carácter mundial, es decir, lo que está pasando es que la ciudad avanza a través de country, barrios cerrados, parques industriales, asentamientos de todo tipo, y va avanzando sobre unidades ambientales muy valiosas y sobre espacios productivos muy valiosos, eh, espacios ambientales como humedales, cabeceras de cuencas de los ríos, y bueno, cinturones verdes productivos como los que estudio yo. ¿Y por ejemplo...? ¿Qué pasaría si el capital inmobiliario, al que se está refiriendo, entre otros, avanzara sobre nuestro cinturón? A ver un ejemplo concreto. En no, lugar. bueno, la cuestión de fondo es que nosotros eh, tuvimos un cinturón productivo coherente en el territorio, coherente quiere decir continuo, hasta aproximadamente 40 años atrás. El, por ejemplo, todo lo que es la zona de Pilar, Escobar, Exaltación de la Cruz, y el Luján hacia el oeste, etcétera. Bueno, está el avance del capital inmobiliario que va fraccionando, que va insularizando los cinturones productivos y se van perdiendo tierras muy valiosas de la pampa ondulada que son para producción y para esta agricultura de cercanías, es decir, lo que comemos todos los días, las verduras que comemos todos los días en nuestra mesa... De los cuales el cinturón productivo aporta aproximadamente un 30%. Son, es una agricultura de cercanía, una agricultura estratégica. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Exaltación de la Cruz ya tenés que ir a buscar el lechuga, tomate, eh, brócoli, lo que comemos todos los días, al kilómetro 100. Es decir, tenemos que cruzar toda la región metropolitana al, hasta el kilómetro 100 para encontrar los productos básicos de la, de la mesa de todos los días. Andrés, ¿cuál es el kilómetro 100? Y el kilómetro 100 es aproximadamente Parada Robles en Exaltación de la Cruz cerca ¿Y eso, Capilla del Señor ¿y eso qué implica? A ver en, en economía, en costumbres y bueno, eso implica que hay un avance de la ciudad sobre los mejores suelos de la pampa ondulada sin control alguno y eso hace que vos vayas este digamos disolviendo el cinturón productivo insularizándolo y, y hace que vos tengas que gastar en transporte, en un montón de costos asociados a, a, a buscar las verduras mucho más lejos y a regiones muy lejanas ¿vamos a terminar como Venezuela que tiene que importar verduras? Bueno, no a ese nivel porque la Argentina es un país muy extenso y porque, bueno, Argentina tiene zonas muy especializadas. Vos el tomate lo podés traer de, también de Corrientes, de Mendoza, de Salta, etcétera. Pero más allá de eso, la cuestión de fondo es que en muchos cinturones productivos que rodean a las principales ciudades del país, te dirían todos, están en peligro, es decir, es una agricultura estratégica que da empleo Eh, y que está el, el digamos su, su principal virtud es estar cerca de la ciudad y ahorrar un montón de costos de transporte este y, y bueno eso eso genera un un perjuicio muy grande el no tener los cinturones productivos alrededor de la ciudad y, y además qué? la cuestión también pasa porque se va eh, a, en el caso de una región metropolitana como la nuestra el campo cada vez nos queda más lejos, incluso en un sentido simbólico, es decir, vos a un chico del colegio o de la escuela decís, bueno, vamos a hacer una salida de campo y vamos a ver un horticultor donde está cultivando verduras y tenés que viajar 80 o 100 kilómetros Escuchame, ¿qué pasa con la papa y la batata de la cual vos están expertos y con los bolivianos no, en ese sentido, netatorios. bueno, son producciones más extensivas, esas son producciones muy especializadas y esas están muy, muy localizadas, digamos esas son, las estudié en otro momento y no tienen que ver tanto con el periurbano, vos tenés zonas como Balcarce muy especializadas en papa y tenés zonas de como San Pedro o, o Córdoba que están especializadas en, en, en batata. El caso de San Pedro sí, por ejemplo, están en conflicto del avance de la soja que se está comiendo el cinturón frutícola y hortícola de San Pedro. Uh -huh. Ese problema también lo tenés en San Pedro. Por ejemplo, el avance que que de la agricultura más extensiva que está avanzando sobre producciones tradicionales. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para cuidar eh, nuestra agricultura para no bueno, tener que como te perder decía, tiempo? En el caso de la agricultura periurbana... que es un poco no lo, lo, lo que eh, estamos definiendo, bueno, hay un tema bastante complejo porque esto también remite a una discusión dentro de los urbanistas y del urbanismo. Es decir, nos falta una ley de suelo de suelo urbanizable. La ley 8.9.12 de la provincia de Buenos Aires es una ley que ya está bastante quedada en el tiempo. Eh, nos falta, por ejemplo, autoridades de suelos, autoridades de tierras. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, debería tener algo que decir cada vez que un country se ubica sobre los mejores suelos de la pampa ondulada. Entonces, nos faltan autoridades de tierra, nos falta coordinación entre distintos niveles del Estado para que el avance no controlado, no planificado de la ciudad, deje de comerse no solamente los... Los cinturones productivos, sino también esto que yo te decía, los humedales, las cuencas hidrográficas claro. que tienen cabeceras muy valiosas. Tenemos tenemos mucho por delante para luchar entonces y seguir estudiando. Sí, claro que sí, es un problema de ordenamiento territorial muy complejo, porque hace finalmente hace al modelo de urbanización que estamos teniendo. Tendría que haber más geógrafos, nota que queda y tendríamos para Tendríamos que necesitamos muchos especialistas en ordenamiento territorial y necesitamos sobre todo que también el bueno, el poder político ha habido una serie de políticas en la, en la última década como una la inauguración de la Eh, agencia experimental INTA AMBA especializada en agricultura periurbana la, el programa nacional de agricultura periurbana uh -huh. es decir, el Estado ha tenido una serie de políticas buscando preservar uh -huh. esta, esta agricultura alrededor de la ciudad, uh -huh. no es que el Estado no ha hecho nada, el pero tiempo, necesitamos el que el Estado uh -huh. tenga menos fraccionamiento en su accionar, porque el Estado uh -huh. es, una, es una maquinaria muy compleja también, tiempo. ¿no es cierto? tiene distintos niveles, el tiempo Estado, que nos eh, corre. nosotros tenemos un régimen federal que es muy complejo uh -huh. necesitamos autoridades de coordinación metropolitana en el tema de los suelos Nos corre el tiempo. Andrés, muchísimas gracias. Y recordamos entonces, eh, para aquellos que somos amantes de la geografía, que dónde podríamos leer algo de todo esto, de bueno, la geografía la y del que, campo. Bueno, la página yo, yo eh, tengo todas mis publicaciones online, para quienes les interesen los temas, se llama GeoRed. Muy bien. Ustedes googlean eh, GeoRed en el Google y van directamente a la página, ponen publicaciones y pueden bajar Listo. todas las publicaciones Gracias. sobre este tema de ordenamiento territorial en Centro. Gracias, señores Vargas y seguiremos charlando. Tenemos mucho para hablar y para hacer. Bueno, cómo no. Estación Futuro, hecho en Argentina y en la Radio Pública.